Sí, comienza la mestiza, somos FM, de la Chacra 104.9 del Valle de t r á s de la Sierra. Si estabas esperando el comienzo del programa, acá estamos. Y si no lo estabas esperando, da igual. Hoy es martes 13, Noche de Brujas, el programa número 51 de la era de Acuario en estos 11, 12 años que hacemos el programa en la radio. O sea, de la nueva era, programa 51. De la vieja, andás a ver, n o los contamos. Están todos colgaditos, los últimos, por supuesto, los 50, estos e de que estamos hablando, en archive.org. Pones ahí archive.org, la mestiza, música étnica o Fabián González c a n o s e los encontrás. Con el garrido en los controles, comienza la mestiza. Acordate que salimos los jueves de 10 a 12 de la mañana y los sábados por FM Sierra 107.9. ¿eh? Comienza la mestiza. Lo bueno es mucho más q e breve. Vamos a empezar nuestro viaje musical de la semana con un clásico, un músico gigantesco de Egipto. Se llama Ali Hassan Kuban. Nació en el 33 en g o t a en Egipto, un pequeño pueblo en el corazón de Nubia, cerca de la presa de Aswan. Desde los 7, la familia se traslada a la capital, al Cairo, y se mete en los scouts de Nubia y aprende a tocar el clarinete y el alquitrán, que es una especie de gaita. Desde el 49, toca el clarinete en la ópera del Cairo. Eh, se metía a tocar en las、eh, bodas nubias, en todo tipo de ceremonias, y siempre lo invitaban. Parece que era muy talentoso y siempre tocando con las secciones de vientos, las secciones de bronces. Tenía las orejas explotadas el tipo porque siempre le tocaba al lado de la tuba, parece. En el 49 se desempeña como clarinetista en la Ópera del Cairo, empieza a tocar en bodas, en bandas y en todo tipo de ceremonias. Empieza a agregar influencias externas, ahí escucha música de Occidente, sobre todo que los ritmos cubanos, James Brown. Así que el, mezclando todo eso se transforma en la estrella de Nubia, vende millones de cassettes y en los años 90 más o menos ya hace grabaciones para el mercado internacional y viaja fuera de Egipto. Tocaba hasta 7 bandas diferentes en un momento, en los años 90, con más de 60 músicos. Y decían, un dicho, un refrán de ahí de la zona de Nubia, decían que ninguna boda de Nubia estaba completa si no aparecía Ali Hassan Kuban. Desde el 2001 en El Cairo, tocando e l Real de Nubia para Piranha Music. Un tremendo músico de él. Nos vamos a meter a escuchar tres temas para arrancar el programa 51 de la era de Acuario.、Eh, está difícil que abra esta página, pero bueno, mira, ahí está. ¿Dónde tengo la foto que me mandó Ali acá? Es de Mabruk, un tema Gamal. Y el otro, a ver, abre, sí, Al Ghazal, Gela、eh, Heut y Mabruk Mabruk. Con ustedes, Ali Hassan Kuban. Del último libro de cuentos de Pedro Mayral, extraigo este, que se trata de dos amantes que se van a pasar un fin de semana a Colonia. Él es un abogado casado y ella la secretaria del abogado. Como es un fin de semana largo, no encuentran habitaciones libres, entonces deciden estacionar el auto cerca del casco histórico y salen a dar un paseo hasta resolver el problema del hospedaje. En la calle de los suspiros están las cámaras de un noticiero, entonces se camuflan entre un grupo de turistas porque están de trampa. El guía turístico les dice: A la pareja que acaba de sumarse, le aviso que la visita cuesta mil pesos argentinos. Él dice que sí, todo colorado, y le da la plata al guía turístico. Frente al faro intentan desprenderse del grupo, pero el guía les aclara que el almuerzo está incluido en la tarifa. Todo el grupo insiste para que la pareja se quede. Y ellos, medio avergonzados, se quedan. Una vieja les empieza a hacer preguntas. Ellos mienten. Dicen que se llaman Sandra y Rubén, que son los nombres más grasas que se les ocurre. Él dice que arregla computadoras. Ella dice que es ama de casa. Son cómplices, se miran. De pronto se pone fresco y, como él no llevó abrigo, porque le dijo a su esposa que iba a Colombia en viaje de negocios, Esta vieja le ofrece una campera amarilla que alguien se olvidó en el colectivo. Él al principio se niega, pero la vieja insiste y entonces él se la pone. Te queda pintada, Rubén, le dice ella. Almuerzan entre carcajadas y chismes de la farándula y después de comer por fin se despiden del grupo. Él sigue con la campera amarilla puesta. Se olvidó de devolverla y tampoco nadie la reclamó. Cuando llegan al auto estacionado, Descubren que el baúl está forzado y que les robaron todo: el bolso con la ropa, los documentos, la plata, todo. Él putea a los ladrones y putea también a ese fin de semana que está saliendo pésimo. Todo se fue al carajo, discuten, hacen la denuncia, consiguen que el consulado les habilite un par de autorizaciones para volver a la Argentina esa misma noche, pero el funcionario les dice que el auto se tiene que quedar en Uruguay. Cuando atardece, embarcan en el buque. Dos viejos que toman mate frente a ellos les preguntan sus nombres. Sandra y Rubén, dice él. Les resulta más cómodo seguir con la farsa. ¿De dónde son? pregunta el viejo. De Quilmes, miente ella. Nosotros también, dice la señora, y se ofrecen a llevarlos en su auto. Ella acepta. En el puerto de Buenos Aires, los viejos se apuran para bajar. Él respira aliviado y le dice a ella en la cola de la aduana: ¿Por qué les dijiste que nos lleven a Quilmes? Ella le dice que se acordó que una vez fue a un hotel de Quilmes que se llamaba La Barraca y se le ocurrió que podían pasar la noche ahí. Quiero que estemos juntos, dice ella. Me da lo mismo donde, además, necesitamos hablar. ¿De qué? le dice él. Y ella le dice: Estoy embarazada. Él se queda pálido. La gente empieza a empujarlos para que avancen en la fila. Y él dice: ¿A c á en el b u q u e b u s me decís que estás embarazada? Ella se pone a llorar. Tranquila, le dice él. Va a estar todo bien. Cuando salen del b u q u e b u s el matrimonio viejo de Quilmes los está esperando en la puerta, arriba del auto. Le hacen señas. Ellos se suben al asiento de atrás. ¿A dónde viven? pregunta el hombre. Cerca del hotel La Barraca, dice ella. El hombre conoce el lugar. Empieza a manejar. Cuando entran a Quilmes, pasan frente al hotel y ella elige una casa al azar. Vivimos acá, miente. Y los dos se bajan en una calle de tierra sin alumbrado. Pero antes de despedirse, inesperadamente, la vieja se baja del auto y les pide pasar al baño. Claro, claro, dice él. Se tantea nervioso los bolsillos de la campera amarilla y siente un ruidito metálico en un bolsillo. Saca un llavero con tres llaves. Me parece que esta no es, dice él, pero prueba. Prueba la llave en esa puerta que es la primera vez en la vida que ve. Y la cerradura gira y la puerta se abre. Entre los dos tantean las paredes buscando el interruptor de la luz y después él abre un par de puertas hasta que da con el baño. La vieja pasa apurada. Ellos esperan en el comedor sin hablar. Al rato, cuando la mujer sale del baño, se saludan. Quedan en volver a verse y la vieja se va. Entonces, ellos dos ven los adornos en las paredes, unas carcasas de computadoras arriba de la mesa, una cuna flamante en un cuartito sin revocar, ven una habitación con una cama matrimonial y arriba de la cama un espejo en forma de corazón con dos nombres tallados en cursiva que dicen Sandra y Rubén. Salió una nota que me llamó la atención en Tras la Sierra Noticias.、Eh, Refugio de la Negritud en Córdoba, dice Tras la Sierra. Nono e l pueblo come chingón que se transformó en afro. A fines del siglo XVI y durante el XVII llegaron los primeros africanos a Buenos Aires. Algunos venían de la zona del Ecuador, Angola, Congo, Mozambique. Otros del sudeste de África. Y a Uruguay, a Córdoba, también fueron zonas que fueron receptoras de esclavos. De hecho, las estancias jesuíticas pudieron sostener su actividad y productividad gracias a esta mano de obra. ¿no? En 1777 y 1812 entraron al puerto de Buenos Aires、eh, y Montevideo más de 700 barcos con 72.000 esclavos africanos. Hacia 1810. En la capital había 40.000 habitantes y se calcula que un tercio eran de origen africano. Para el momento de la Revolución de Mayo, la Argentina era muy diversa, no tenía para nada una mayoría de población blanca, había muchísimos negros.、Eh, Nono, el pueblo acá de Trasla Sierra, de pueblo de indios a refugio afro en el oeste cordobés, a,、eh, Nono afroindígena, hay varias notas, una es del profesor Rodrigo Navarro, Akiki. Es por demás conocido que el pueblo de Nono en el Valle fue uno de los más antiguos y de origen camiare, come chingón, pero poco o nada se sabe del importante factor afrodescendiente en crecimiento a partir de mediados del siglo XVIII. Bueno, hay una nota sobre los censos y que había un montón de gente de afrodescendiente, que era para la época en la zona de Córdoba que tenía más gente. Y fuera del margen temporal planteado,、eh, una particularidad del Censo Provincial de Niños, que fue en 1889, que clasificaba a los niños en dos categorías, blancos y de color. Esta última categoría hacía referencia a lo no blanco. Aquí en la sección San Alberto, departamento homónimo, los datos muestran un 50% de niños de color. Pero si contabilizamos solo a nono, nos da un 80% de niños de color en ese pueblo. Es decir, que el 31% de los niños de color de la sección estaban concentrados en nono. Bueno, la nota es bastante extensa, pero está muy buena. Nosotros escuchamos de Nubia, del reino de Nubia, que es en la parte alta de Egipto, en el Alto Nilo,、eh, de donde era la reina de Saba. Escuchamos a Ali Hassan Kuban y nos gustó muchísimo. Ahora nos vamos a meter con un tipo, un músico buenísimo que se llama Baseku Kuyate. Eh, el tipo tiene una banda muy conocida que se llama N'Gon i、eh, b、eh, a Basecube s el nieto de un reverenciado Jelly o Griot, un juglar de esos que siempre te cuento, que es uno de los exponentes de la nueva generación, ¿no? que está desarrollando las posibilidades técnicas de un instrumento, el N'Gon i que es un instrumento bellísimo, el camel N'Gon i Y Basecucu y Ate y la banda Ngoni va interpretando un repertorio que va de clásicos de su región, según l u g a r donde nació el blues, según Taj Mahal, según dijera Taj Mahal, el blues nace ahí, ¿no? en Seú. g Y ellos interpretan temas de esa región, pero también muy modernos. ¿no? El Ngoni es característico de Malí, aunque también lo puedes encontrar en toda una región entre Marruecos y Nigeria. n o Es muy chiquito, tiene 3, 4 o 5 cuerdas, a veces hasta 7 cuerdas. Se utiliza en todo África Occidental y sería como una mezcla de una guitarra, un laúd y un banjo.、Eh, el conjunto de cuerdas de hilo de pescar、eh, tiene registros más altos y al ser percudido con el dedo pulgar, como pasa con el banjo, tiene un sonido muy, para,、eh, muy característico. Bansumana Sissoko fue hasta 1987 el máximo exponente ¿no? de, de esto. Y sus interpretaciones, generalmente en la radio nacional de Malí, paralizaban al país. Todo el mundo paraba para escuchar a Bansumana Sissoko. s e g u Blue, el primer disco de Basecu c u y a t é、eh, como solista, y su historia. Es el primer disco donde se encuentra un cuarteto de Engonis.、Eh, es. Eh, Trabajo de este grupo fue galardonado con el disco del año, mejor grupo africano, premio BBC, Radio World Music del 2008. Pero bueno, antes Basekuya había trabajado al lado de Ali f a r c a por ejemplo, un maestro de l blues africano, Ali f a r c a Turé, o Toumani d i a b a t é la s y m m e t r i c Orquesta y Yosundur, Taj Mahal y Didi Bridgewater. Así que es un tipo súper consagrado. Que se mete en la tradición del Cebú, de su región. Un músico muy, muy grosso. Nos vamos a meter con b a s e c u c u u y Ate, con su banda en Goniba. En el primer tema se llama Saro y tiene el privilegio de estar compartiendo escenario con el hijo de Ali Farcaturé, que es Bue Farcaturé. Entonces, Basecucu y Ate en Goniba y cantando Bue Farcaturé. Y el segundo tema se llama Ladón. Con ustedes, la música de la costa de África. Para el pensamiento y el caminar, y el mal gobierno pone cárceles y tumbas. Nuestra lucha es por la justicia, y el mal gobierno se llena de criminales y asesinos. Techo, tierra, trabajo, pan, salud, educación, independencia, democracia, libertad. Estas fueron nuestras demandas en la larga noche de los 500 años. Estas son, hoy, nuestras exigencias. Mamá, m ahí m á a te dejo mi carrito. Un asunto importante que atender. Dame un café. ¿Quieres café, mi vida? Sí. Pues sírvetelo. Hermanos y hermanas de otras razas y otras lenguas, aquel a cuya mano se acerque este manifiesto, que lo haga pasar a todos los hombres de esos pueblos. De este programa en el que la música transcurre como si fuera una ola permanente, a veces se ven interrumpidos por momentos de sosiego, de silencio o de poesía. En este caso, el Chaco Luque, nuestro poeta de cabecera de las u r o p a s nos deja una paginita con ustedes. El Chaco Luque.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 Poema del amigo del Chaco Luque, el gran poeta Luis Amaya Rocha. Me a c o t a acá el Chaco desde Barcelona.、Eh, en una semana en que la América Profunda está castigada, denuncian que se prepara una masacre contra los indígenas en Perú, la disputa de los pueblos originarios con la empresa Petro Tal en la Amazonía. La compañía asegura ser víctima de ataques de pobladores originarios. Imagínate, ¿no? Y reclamó que las fuerzas de seguridad repriman en la zona. Los representantes de las comunidades respondieron que solo se defienden de las agresiones para seguir existiendo como pueblo originario. Lo único que quieren es seguir viviendo. n o La Asociación Indígena de Desarrollo y Conservación de Baja Puinagua, Aidecobap, rechazó las acusaciones de la empresa Petrotal, principal productora de petróleo crudo en Perú. Y、eh, bueno, que había hecho esa denuncia ahí en Loreto, ¿no? Según la IDECOBAP, los indígenas solo ejercen su derecho a defenderse de las agresiones de una petrolera para seguir existiendo como pueblo originario. Advirtieron que la compañía y las fuerzas de seguridad preparan una masacre en las comunidades nativas.、Eh, todo esto ahí en Perú. Y para no quedarnos solo con eso, también en México hay despelote porque hay una. En Chiapas está el filo de la guerra civil. México marcha contra los ataques paramilitares a comunidades zapatistas. Varios miles de personas marcharon en la ciudad de México, en San Cristóbal de las Casas y algunos otros lugares del país, para exigir el cese a los recientes ataques llevados a cabo por grupos paramilitares contra las comunidades zapatistas en el sureño estado de, en el estado de Chiapas. Además del cese de la violencia, los manifestantes en la capital mexicana demandaron. Que el ejército y las grandes multinacionales se retiren de los territorios、eh, de los pueblos indígenas de la región. Así que América convulsionada desde todo punto de vista. Nuestro periplo musical nos va a llevar al encuentro de un músico tremendo, se llama Gogol Bordelo. La banda, el músico que la lidera es Eugene Hutz. Y cita como sus influencias a Bandos Gypsies y los Parliament Funkadelics, como sus influencias más grandes, y a Gogol en la literatura, Nicolai Gogol, el autor de, bueno, de Las Almas Muertas, por ejemplo, para acordarme de mi infancia, adolescencia, cuando leí ese hermoso libro.、Eh, Gogol Bordelo es un grupo medio punk, gitano, de un barrio de Nueva York, del Lower East Side. Eh, se formó en el 99 y tiene como característica sus presentaciones teatrales muy frenéticas y un sonido, por supuesto, inspirado en la música gypsy, en la música gitana, en la música del pueblo romaní. La mayor parte de sus miembros son inmigrantes de Europa del Este, vienen casi todos de Europa del Este, de Rumania, de toda la zona que antes era Yugoslavia también. Y tienen acordeón, violín, saxo y mezclan toda la música del punk, el dub y el cabaret. Son una banda que en vivo garpan muchísimo porque tienen una presentación así muy rabiosa.、Eh, entre sus influencias, por supuesto, bueno, Manu Chao, Fugazi, k a r p a k o v The Clash. En el 99 tiraron el primer single y desde entonces han sacado varios discos.、Eh, una colaboración en b a l k a n Beatbox en el 2005. d e s valió muchas nominaciones a premios y todo. Y cuando grabaron Star Wars in People del disco Boy l Intruder, e bueno, se hicieron muy conocidos en todo el Reino Unido. Y después sacarían Gypsy Punks, que bueno, tiene Nota Crime y varios temas muy conocidos. Varios miembros de la banda, junto con los miembros de b a l k a n Beatbox, tienen un proyecto paralelo que mezclan dub y electrónica que se llama Hoof, las letras J-U-F, Jewis u c r a i n i a n Flautchaf. Y desde el 2007 que se presentan en Live Earth en Londres con músicos de todo el planeta. Los dejo entonces con la banda punk gitana Gogol、eh, Bordelo. o me a <música> y se b a e e se b se a r a se b o r o a se a r a se b o r o r r a se r e b o r r e r e borra, a e b e b o r a s o Short a d a o i y l o t l a t h d never, never measure. k u r lens, o take it up. Paso to m e f a r n o p r o j a v Muroylo to Halama. And I will never h a s e a baba. And let's take it with us For oil, all of you call your best friends, let's take you with us. The silver plane now will be leaving. o n t o n i o s p a c e o n t o n i o s time. For they could never, never measure. Hago el bordeo, la banda punk y de Nueva York. Y ahora nos vamos a meter con una banda de San Pablo, brasilera, que se llama Villiga 70.、Eh, una banda que fusiona y mezcla, hace una fusión tremenda.、Eh, son muy buenos, hacen afrofunk, malinque guineano, mezclan con dub, con dub árabe. Una muy, muy buena banda, los Villiga 70. El nombre tiene que ver con un barrio que se llama Villiga, que es el barrio de San Pablo donde viven todos los intelectuales, donde están los barcitos, toda la movida cultural de ahí. Y ellos tenían un estudio en, en el número 70 de la Rua 13 de Mayo, en el barrio de Villiga, y por eso se pusieron Villiga 70, ¿no? Parece. Parece una reminiscencia a l g o setentoso, pero no, tiene que ver con el, con el lugar donde ensayaban. Pero también tiene que ver mucho también con la música de lo,、eh, afro de los 70, porque tienen que ver con la música de Fela Cuti, de m a n u d i b a n g o de Mulatu Astatke, ¿no? de todos los músicos medio yaceros que inventaron el afropop, la música que salió de África allá por esos años. n o Ellos mezclan todo eso y también el jazz, tienen funky, son muy buenos.、Eh, tienen, se formaron en el 2010 más o menos y han hecho bueno, muchos shows. y Están mixados e y coproducidos por Victor Rice, que es un norteamericano que se dedica a las bandas étnicas.、Eh, tienen tres discos, están un sonido muy, muy particular, es muy, muy pachanguero, muy bueno. Y han animado, por supuesto, todas las fiestas de San Pablo y han salido al exterior. Tocaron en Ámsterdam, por ejemplo, con Tony Allen, un músico nigeriano, pero tremendo.、Eh, en el 2013 salió el segundo disco, h i j i g a 70, y bueno, han tenido colaboraciones con mucha gente y han tocado por toda Europa.、Eh, en el 2014 recibieron el premio de la música de Brasil y fueron revelaciones en Francia, en Bélgica, en Alemania, en Marruecos. Cuando salió Quiebra Cabeza, el tercer disco bueno, fue seleccionado con, por la Asociación Paulista de Críticos de Arte como el mejor disco del año. Nos vamos a meter con la banda Funky del barrio de Villiga, de Villiga 70, Los Afro Galácticos de San Pablo, haciendo dos temas:、eh, Ventanía y. Se me fue el nombre del segundo tema. Eh, a ver, para que lo busco acá. sí, No, D-Dancer, Dancer, ahí está, dale, muy bien. Bueno, entonces vendrían ahí D-Dancer con ustedes, los Villigas 70.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 Un libro que salió de la editorial de la UBA de la universidad publicó Miradas sobre la cultura china de los académicos y e Lang y z u Liangzi,、eh, Las riquezas de una civilización. El libro, de una edición exquisita, recorre las más diversas aristas de la tradición cultural china y sus más de 4.000 años de historia: la filosofía, la caligrafía, la imprenta de tipos móviles, las artes marciales, la ópera de Pekín y la poesía. Son algunos de los ítems abordados por este trabajo que p e r m i t e acercarse a la idiosincrasia de este gigante asiático, ¿no? Los relatos breves sobre el Go, las artes marciales, la medicina, todo, ¿no?、Eh, tazas de porcelana. Dos filósofos chinos que dedican este libro, Miradas sobre la Cultura China, a entretejer una, una introducción a la tradición cultural china. Y sus 4000 años de historia. Esto lo saca la editorial de la Universidad de Buenos Aires, e u d e b a que publica este libro hermosísimo. Me gustaría tenerlo. Bueno, salió en la página de hoy la nota. Así que si querés meterte, las riquezas de una civilización y debe estar ahí la forma de acceder al libro. Nos vamos a meter a escuchar una, una cantante, una griot, una mina. es de la tradición mandinga de de áfrica del oeste se llama amicoita ¿eh? su nombre viene de amicoita amicoita viene de la tradición mandinga más clásica、eh, también bueno es la, la abreviatura de aminata que Que bueno, quiere decir、eh, con los puntitos arriba de la I de Coita.、Eh, bueno, Tradicionalmente produce,、eh, ese sonido se pronuncia como f u á en los términos del f u á antiguo, de la letra antigua. n o、eh, una, una griot, una cantante, una juglar que nació en un pueblo de Malí que se llama Yoliba, el mismo pueblo donde nació Salif Keitá. Y los dos artistas cantan en el estilo de Jelly tradicional, aunque k o i t a nació de una familia de Jellys y Keita eligió el camino、eh, en lugar de, de, del tema de su clase noble en la que nació. Ami k o i t a、eh, en realidad, se llama Jelly Musso, es una cantante femenina de Griot y viene de dos familias de la música, por parte del padre y Camisoco por parte de la madre. Cuando muere su papá, se va a vivir con su madre a Bamako, a la capital, y entonces empieza a cantar desde los 6 años. Y desde el 69 pasó a formar parte del conjunto instrumental nacional de Marí. El primer、eh, disco recién es en el 76, y lo sacan sin el consentimiento de ella, ¿no? Porque era tan conocida en ese momento como un joven talento que editan un disco. En las grabaciones, ella combina instrumentos tradicionales con modernos, como sintetizadores y todo aquello, ¿no? Es, Es muy creativa.、Eh, la diva de la música mandinga también le dicen,、eh, esto e donde ella nace, que es la región de Yoliva, es en el centro suroeste de lo que es、eh, conocido como el Sudán francés, ¿no? Fue una colonia del Imperio francés entre 1879 y 1960, más o menos a 40 kilómetros al sudoeste de la capital de Bamako. En el corazón del Mandé profundo, ¿no? en las orillas del río Níger. Los mandinga o los mandé conforman un grupo étnico de África Occidental y hoy existen cerca de 13 millones de mandingas que viven en diferentes países del oeste de África: Gambia, Guinea, Guinea-Bissau, Senegal, Ghana, bueno, toda esa región. n o、eh, Ella, por supuesto, que, que tiene. Esa cultura y, y la difunde con lo que hace, con la música. ¿no? Eh, el padre se llamaba b e n g a l i Fodecoitá y era un tradicionalista de línea pura, muy conocido en Malí por la contribución a la narración de los hechos de los reyes históricos ¿no? de hace 800 años que venían gobernando, como Sundiata Keita, que era el rey. Eh, fue Mansa, Mansa es el jefe, ¿no? Mansa de Malí entre 1235 y 1255. Y su epopeya está relatada de generación en generación por el pueblo mandingo.、Eh, bueno, esta, esta chica, Amicoita, también hace esa, esa traducción de, esa, de esos sucesos que ocurrieron en aquellos años y de toda la historia de la República Sudanesa y de la República de Malí. ¿no? De los dos países donde ella vivió y nació.、Eh, al ser una mujer griot, una mujer j e l l y tiene un, un folclore diferente al de los hombres y cuenta otro tipo de historias en sus canciones. ¿no? Ella es analfabeta y habla su lengua materna, el bambara, y un poco de francés, que es el idioma oficial en Malí. Y ella dice que tradicionalmente nunca era raro que una mujer fuera j e y l e Musso, una griot que canta historias en verso, pero bueno, hoy parece más raro ¿no? es ese oficio de una mujer. Y Amicoita dice que siente amor por esto y por, por su tradición. ¿no? Ahí el, tema, el tema que la hizo famosa el primero, es en, traducido, sería amor la palabra. n o Y en un país en el que la mayoría de los matrimonios son arreglados por los padres, hablar del amor parece algo revolucionario, ¿no? raro, porque bueno, la mayoría de los matrimonios, sobre todo en los años aquellos, eran arreglados. ¿sí? Y el, Ella cuenta que el trabajo de un griot, de una Yeli, no es criticar, sino simplemente ser un defensor de las tradiciones. Pero bueno, ella era muy revolucionaria y tocaba esos temas tabú. Nos vamos a meter con esta gran música de la costa oeste africana que es Ami k o i t a haciendo Concord Gay. Viaje semanal de la música nos lleva al encuentro de la música de Angola. Nos vamos a ir a conocer a Bonga. Bonga es un músico que nació en el 42 en Kipirí.、Eh, se llamaba José Adelino Barceló de Carvalho y es un compositor de folk y z a m b a de Angola, ¿no? del país.、Eh, En realidad le dicen Bonga y Beló de Carvalho o Barceló de Carvalho nació en la provincia de Bengó.、Eh, salió de Angola a los 23 años para convertirse en atleta de pista y corredor. Y se convirtió en plus marquista portugués de los 400 metros. Fue muy bien.、Eh, Angola en ese momento era uno de los cinco países africanos que eran colonias portuguesas. Aunque él ya cantaba desde los 15 años, y bueno, cuando logra dejar el atletismo en 1972, se dedica únicamente a la música, e inmediatamente se hace famoso en Angola, así como también en Portugal, después de la revolución de los claveles, ¿no? que es un, una revolución que hubo en 1974,、eh, que los inmigrantes de las colonias portuguesas. Eh, y sus descendientes africanos participaron de esa revuelta, y bueno, desde ahí que el tipo、eh, se hace famoso y saca más de 30 discos, n o cantando en portugués y también en lenguas angoleñas tradicionales. n o Sus discos son una mezcla de los sonidos folclóricos portugueses, el semba, el kizomba y también con elementos latinos. n o Eh, cuando Angola era una colonia, él era un partidario abierto de la independencia, por supuesto, n o、eh, por eso se exilia en 1970. En ese momento,、eh, Portugal estaba gobernado por un gobierno autoritario, conservador, que era del régimen del Estado Novo, lo que se conocía como Estado Novo, que era Salazar el dictador que estaba en ese momento, y bueno,、eh, lo que le permitía una libertad de movimientos así, más. Diferente, digamos que la de sus compatriotas, era justamente que era atleta y que le iba muy bien, que era el atleta estrella, ¿no? porque había ganado los 400 metros y entonces en ese momento tenía esa libertad de movimiento que los demás、eh, inmigrantes no tenían.、Él、después、eh, se hace llamar Bonga Cuenda y empieza a llevar los mensajes de los luchadores independentistas, los africanos exiliados, los compatriotas de Angola. Y el gobierno portugués y la policía política que era la pide se dieron cuenta de que Bonga Cuenda y Barceló de c a r v a l l o eran el mismo hombre. Se tuvo que exiliar y se va a Holanda él en el 72. Y bueno, ahí es que adopta ya su nombre de Bonga y graba su primer disco que se llama Angola 72. Ahí grabaría un tema muy icónico que era Mona Ki Ni Chica. Que aparece en una, en una banda sonora de una película de Cedric Klapich. s、eh, Cada uno busca su gato, se llama, que es con Román Durís. Y él mete este tema, ¿no? y bueno,、eh, lo hace más conocido eso. Y bueno, también sale de la clandestinidad y ahí, bueno, emiten una orden de arresto en Angola, porque las letras eran totalmente sediciosas para el régimen. Así que se mueve de forma nómada entre Alemania, Bélgica, Francia y la parte del norte de Europa,、eh, hasta la independencia de Angola, que llega en 1975,、eh, justamente por esa revolución de los claveles, y entonces Bonga ahí puede retornar a, después de la independencia, ¿no? el nuevo gobierno de Angola. Toma a los mejores、eh, solistas y funda una orquesta llamada Semba Tropical,、eh, con el propósito de revivir ¿no? la industria de la música perdida, como lo describe la República Popular de Angola, que era el portavoz del ministerio ¿no? en aquel momento. Así que, bueno, ahí relatan todo lo que pasó en esos años y de vivir en Lisboa vuelve a Angola y, y le va muy bien. Y es la voz de toda esa independencia y de los problemas que había tenido Angola en ese momento. Nos vamos a meter entonces con el cantante Carvalho, que en realidad es Bonga, Bonga Cuenda,、eh, con dos temas elegimos:、eh, Recordando Pío y después k a l l i h i Con ustedes, Bonga. Cortando pior, cansa-me do candengue, a s a r i n h o c a n t o clima está quente. p a r u b a d a p a r i c o l a o donoca, o b a n z a n g Estrondados canucos de todo lugar,、eh? espigados com raiva, e só q e r e m p a s a r Todo dia q u i menemenê, passo, passo, dia q u i menemenê, passo, passo, i ô amucata, i ô よっ パサリンをかんどく、パサリンをかんどく、クリマしたけんて、あこばだ、ばしこら、ぶたのば、ぶたのぼ、ストローた、つかぬく、んで、かんど、うがれ、す、ピガドス、こら、いわ、そ、けんぱさら、どどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどど アルバラガバレット、エサトゥビアスパフェルメモティバルウマコレット、パフェルウォーマリアン。 Antonio Pigafetta、un navegante florentino que acompañó a Bagayanes en el primer viaje alrededor del mundo escribió a su paso por nuestra América Meridional una crónica rigurosa que sin embargo parece una aventura de la imaginación. Contó que había visto cerdos con el ombligo en el lomo y unos pájaros sin patas cuyas hembras empollaban las espaldas del macho y otros como alcatraces sin lengua cuyos picos parecían una cuchara. Contó que había visto un engendro animal con cabeza y orejas de mula, cuerpo de camello, patas de ciervo y relincho de caballo. Contó que al primer nativo que encontraron en la Patagonia le pusieron enfrente un espejo y que aquel gigante enardecido perdió el uso de la razón por el pavor de su propia imagen.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 セレナーディセギエンドセラーデ a バフェラーディバフェラーディバフェラーディバフェラーデ a エンドロボータチェンジェン a c ンジェンジェンジェンジェン ただま acontece、ただいま te espero、ただカシェシェ、Vero ver teu p te a é, s o q e r o e m g a r t e a ç o nunca deixas teu traço、お手伝 d ペダント、カシェシェ、カシェシカシェシェカシェシェシェェシェシェェシェシェシェシェシェシェシェシ セレナディセンギエルドンセラ たしえしえたし え, しえたし え, しえ I know Mamuel, a cheche. Todo dia, a cheche. Toda volet, a cheche. h e c h e a h e e a h e a cheche, a cheche, a cheche, a c a c a c h a cheche, a c a c a c h a cheche, a a c h e c a cheche, a c a c h a c a cheche, a c h a c h e a c a cheche, a cheche, e c a cheche, a a c h e c e a e c h e a c h De escuchar a este revolucionario de Angola llamado Bonga, nos vamos a ir a una nigeriana.、El、encuentro de una nigeriana muy jovencita, se llama Neka. En realidad, se llama Neka Ekbuna. Nació en Warri en 1980. Warri es una ciudad petrolera en el estado del Delta, en Nigeria.、Eh, viven 300.000 personas. Ahí hay Urjobos, Isokos, Itzekiris y Haus, pero viven otros grupos también. La mamá es alemana y el papá de Nigeria. En el 99 se va a vivir a Hamburgo, a Alemania, para estudiar antropología en la universidad. Y después empieza a actuar en la escena de Dance Hall Underground para financiar su carrera musical.、Eh, en el 2003 al 2007 es cuando empieza.、Eh, ahí la ven por primera vez.、Eh, actuaba como telonera de una estrella del Dance Hall, que era Jean Paul. En el parque de la ciudad de Hamburgo, y después de que la vio mucha gente, le, bueno, le dicen de grabar el primer disco. ¿no? Graba un EP que se llama La Incómoda Verdad.、Eh, salió en Alemania, Austria y Suiza. No tuvo mucho éxito al principio. Víctima de la Verdad. Fue lanzado en Nigeria y Japón en el 2005. Después,、eh, el segundo disco. Tiene buenas críticas, pero bueno, le cuesta, le cuesta mucho al principio.、Eh, actúa para un sello de p a t r i c e Bar Williams. Después toca en varias giras y toca en el Chimpsy Reggae Summer en Harlem y en La Haya, en el Park Pop.、Eh, Va cimentando una carrera muy, muy despacio. También actúa en el 2006 para una cadena de televisión alemana. Saca una canción Gypsy.、Eh, todo como que le fue costando bastante. Hasta. Que saca Ya No estoy a gusto, No Longer At This, que es el nombre de una novela del mismo nombre de Chuina Chino Achebe, que es el, un escritor, poeta y profesor nigeriano, que es un tipo muy conocido. Tiene otra novela que se llama Todos e d e s m o r o n a que es la, el libro más leído de África. Y bueno, el disco que hace un homenaje a este escritor ya se escucha mucho más, las canciones son bastante políticas. Y hablan de la difícil situación en el delta del Níger, donde ella había nacido, y la corrupción n o en Malí. Así que, bueno, combina más lo personal y lo político ahí, hace una mezcla de soul, de hip hop y de reggae que la hace mucho más conocida. Ahí sacaría el disco Heartbeat, y bueno, ahí ya la conoce muchísimo más gente. Le va muy bien, tiene giras por todo el mundo, toca en un montón de lugares. Estuvo, grabó una canción para el Mundial de 2010,、eh, Viva África.、Eh, sí, son muy conocidas.、Eh, tiene un estilo musical que rapea también, pero bueno, ella menciona al hip hop como su influencia principal y también a Phila c u t i a Bob Marley, por supuesto, y a otros artistas y raperos contemporáneos como Mos d i f Laurent Hill. Le interesa todo lo que tiene que ver con esto y con lo político. Eh, a mí me gusta mucho NECA, es una piba joven y que canta muy bien. Vamos a meter con un clásico de ella que se llama Suffery, con ustedes, NECA. s h a r e s when it s u c k、like、o f p your solutions, when it s u c k、like、o f p Con el arte, con la poesía, y tenemos una poeta de cabecera que es Graciela Emilia Juárez, Chela, que todas las semanas nos deja alguna perlita. Los dejo con la poesía. De José Ángel Buesa, Canción del amor lejano. Ella no fue entre todas la más bella, pero me dio el amor más hondo y largo. Otras me amaron más y, sin embargo, a ninguna la quise como a ella. ¿Acaso fue porque la amé de lejos, como una estrella desde mi ventana? Y la estrella que brilla más lejana nos parece que tiene más reflejos. Tuve su amor como una cosa ajena, como una playa cada vez más sola que únicamente guarda de la ola una humedad de sal sobre la arena. Ella estuvo en mis brazos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 de la cosecha. Ella fue lo cercano en lo remoto, pero llenaba todo lo vacío, como el viento en las velas del navío, como la luz en el espejo roto. Por eso aún pienso en la mujer aquella en la que me dio el amor más hondo y largo.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 Un par de noticias que salieron en los diarios de hoy: un grupo de jóvenes de entre 5 y 22 años en Estados Unidos demandaron al Estado por violar su derecho a vivir en un medio ambiente limpio y saludable. Esperan que se levante un acta en la que se declare que se vulneran sus derechos. Esto va a sentar precedente, dicen. Esto es en el Estado de Montana, en Estados Unidos, por violar el derecho constitucional a vivir en un medio ambiente limpio y saludable. Se trata del primer juicio relacionado al impacto del accionar humano en el cambio climático. La causa fue denominada Hells vs. Montana y podría sentar jurisprudencia para llevar adelante otras demandas a lo largo de todo el país contra la industria de combustibles fósiles y contra las autoridades del gobierno. ¿no? Esto parece que va a sentar jurisprudencia al menos allá.、Eh, salieron varias noticias con respecto a esto, también algunas sobre hallazgos. Sí, de, de tumbas, por ejemplo, encontraron las tumbas más antiguas de la humanidad. ¿no? Eh, las primeras tumbas que se encuentran son muy antiguas, y bueno, todo esto da para que los científicos saquen teorías sobre cómo fue que la humanidad se hizo humanidad o se configuró en humanidad, se constituyó en humanidad.、Eh, los pueblos anteriores a, a, a los sepelios, a las sepulturas, Eran considerados homínidos hace 100.000 años、eh, antes que el Homo sapiens. Los Homo naledi eran primos lejanos del hombre moderno. Ya enterraban a sus difuntos y fueron los primeros. ¿sí? Por eso es importante el hallazgo, ya que permite confirmar te esa teoría que tenían de que había empezado ahí la humanidad. ¿no? Esto lo, lo informó un equipo de científicos que hicieron excavaciones. Las habían empezado en 2018 y encontraron restos fosilizados de varios hominidos, primos lejanos del hombre moderno,、eh, acomodados en posición fetal dentro de nichos,、eh, en una red de galerías subterráneas a 30 metros bajo tierra. Esto, bueno,、eh, muy, muy antiguo, es la cuna de la humanidad, dice, en el noreste de Johannesburgo, en África del Sur. Donde, también de donde salieron los Australopithecus, que son uno de los fósiles más antiguos. Es un sitio lleno de cuevas y restos fósiles prehistóricos que se declaró patrimonio mundial de la UNESCO. Nos vamos al encuentro entonces de Rico Rodríguez, un músico que tuve la suerte de ver en La Plata cuando vinieron los Scatalites, la banda de s k a de Don Dramond.、Eh, rico Rodríguez es Emanuel Rodríguez, rico o reco, también le dicen. Nació en Jamaica, en Kingston, en octubre del 34. Un músico, un trombonista que está en todas las sesiones de los discos de Sky, de Reggae grabados en la isla, junto con Don Drummond en trombón o con Ernest r a n g l i n por ejemplo, en la guitarra. Son los tres músicos que más tocan en las grabaciones de otros músicos. n o Él aprendió a tocar el trombón en el colegio Alpha Boys,、eh, un colegio de monjas、eh, que gestionaban unas monjas, que fue un auténtico semillero de muchos músicos jamaiquinos. Como John D.C. Moore y el O'Man,、eh, los saxos, por ejemplo, de Lester Sterling y Roland Alfonso.、Eh, el tutor de él fue otro alumno, que era Don d r a m m o n d que se convirtió en uno de los grandes de ska, del género ska. Y bueno, después continúa su formación, su formación musical en otras escuelas y estuvo muy influido por trombonistas como Johnson y Cal Winning. Él se adhiere al movimiento Rastafari ya muy joven. Y se une a un baterista, Count Ozzy, en la comunidad Rastafari de g u a r e c a Hills. Y bueno, ahí la influencia del jazz y de la música cubana de aquellos años se mete en la música de Rico en aquellos años y empieza a trabajar para la Eric Deans Orquesta. Después, en el 61, se va a Inglaterra y continúa tocando en bandas de música de reggae. En el 76 graba para la compañía Island、eh, su disco más importante, que es Man from Wareika. Y en la década del 70 se une a un nuevo estilo, el de dos tonos, junto a la banda de Specials. Los Specials, y ahí bueno, empieza a ser más conocido, tocar en muchos lados. En agosto del 2015, con 80 años de, de edad,、eh, fallece. Eh, con 80 años, porque estaba muy grave ya de una enfermedad que tenía, y se va uno de los trombonistas más grandes de la historia del SK, a compañero de ruta de todos los músicos grosos del SK a y del r e g g a e jamaiquino.、Eh, tiene un tema que paso mucho yo que se llama Los hijos de Sánchez, de c h i los d r e n va, l chicos de Sánchez, de Children of Sánchez, lo uso mucho de cortina, muchas veces e s un temazo. Hoy elegí un clásico de Take Five que no es de él, pero que tiene una versión SK, a pero finísima. Con ustedes, el gran trombonista jamaiquino Rico Rodríguez. Bueno, somos la mestiza, te acompañamos todos los martes a la noche acá en FM Las Chacras 104.9. Hoy con a l e Garrido en los controles, te hicimos compañía, te llevamos a pasear por el planeta Tierra, este hermoso planeta que habitamos. Escuchamos un montón de música de distintos lugares: música gitana, música brasilera y mucha música africana. Nos vamos a ir del programa de hoy con un músico, pero de aquellos. Se llama Ayub Ogada, es un músico muy, muy bueno.、Eh, se hizo muy famoso con la música de una película.、Eh, bueno, un tipo increíble. Las letras、eh, tienen un lazo así con su pueblo y con su tradición. Él es keniata, nació en Kenia, está d e hace mucho tiempo radicado en Londres. Y ha trabajado con Peter Gabriel, por ejemplo, con Holman Brothers, con John Google. Nació en Mombasa y desde muy chiquito, con los padres、eh, estudiantes de medicina y músicos, se va a los Estados Unidos.、Eh, fue un choque cultural enorme para él porque ir de Kenia a Estados Unidos era como ser un extraterrestre prácticamente, era ver otro mundo. El volver a Kenia fue otro choque también. Así que en el 89 decide desplazarse a Inglaterra y forma parte de un grupo que se llamaban Taxi Pata Pata. Ahí Ayub alterna sus actuaciones con la banda con conciertos como solista, en el que ya interpretaba su propio material, acompañado con un niatiti, que es una pequeña arpa muy chiquita. Y en épocas de muchas penurias, tocando en el metro de Londres también. Ahí lo descubre un DJ. Que le, propuse, le propone actuar en el WOMAD de c o r n u a l l e s un festival de música étnica muy conocido. Y ahí impresionó tanto a los músicos y al propio Peter Gabriel que estaba ahí, que le propone participar de los Real World Recording Weeks, sesiones de grabación en los famosos estudios de Real World de Peter Gabriel. Y ahí mezcla con distintos músicos con estilos y, proceden y procedencias muy diversas. Y en el 93 es invitado como telonero de Gabriel en una gira de dos meses por Europa y lo conoce ahí muchísima gente, lo ven. Así que, bueno, de ahí en una semana grabó su disco en Manacuoyo, que, bueno, la crítica enseguida lo aclamó. Es un tipo, se hizo así un prestigio de un día para el otro. Ayub es miembro del pueblo Luo g del oeste de Kenia. Y su estilo musical tiene mucho que ver con la tradición musical del pueblo de ellos,、eh, ya que toca con e s e arpa muy chiquitita que es el niatiti,、eh, con contrabajo, con percusión. Y su música está basada en la tradición,、eh, en todo lo que pasó en su tierra, ¿no? Y, y bueno, de, de todo eso que vivió cuando era muy chiquito. Cuando tenía. Seis años, le, le, va a un colegio católico y, y mezcla con el inglés, su lengua natal. Y bueno, esa herencia africana、eh, la mezcla con la música y, y todo lo que tiene que ver con los tambores y todo eso. Pero el tema que elegimos hoy es el tema de una película muy linda, se llama El jardinero fiel. Es una película tremenda sobre. Bueno, un poco. Sobre lo que hacen las fábricas de remedios, los laboratorios, cuando prueban los remedios en poblaciones del tercer mundo. ¿no? En este caso es、eh, de una chica que es la mujer de un diplomático, un tipo muy grosso en Inglaterra, y la chica se va en un viaje、eh, en una organización así ecologista y va a África a investigar y termina desapareciendo. Entonces el hombre tiene que ir a buscarla a África y se entera. De todo lo que pasa ahí con las compañías de remedios y de vacunas que probaban en los, en los africanos esas drogas que todavía no estaban aceptadas ni permitidas en Occidente. El jardinero fiel se llama, y la música que es muy emblemática de esa película es la música que elegimos para hoy de Ayub o g a d a Entonces, nos vamos a ir del programa de esta semana con Ayub o g a d a haciendo un tema que se llama Cotibiro. a c o r d a t e que nos podés escuchar los martes acá a la noche, los jueves de 10 a 12 de la mañana y los sábados por Sierra 107.9 de 10 a 12 de, la noche.、Eh, no, de 8 a 10 de la noche. perdón.、Eh, si querés los programas atrasados, están en archive.org. b u s c á ahí la mestiza música étnica radio y nos vas a encontrar. Nos escuchamos acá en esta hermosa radio FM Las Chacras de t r á s la Sierra.